Guess. Come on! Repite y la repite y la repite. Es el tema Tell him de Bonda Shepard. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues tal día como h o y p e r o en 1996 se publica en el Reino Unido el primer álbum del grupo femenino Spice Girls. <risa> Curiosamente, antes que en el Reino Unido, país de origen del grupo, el disco se lanzó en Japón el 19 de septiembre del mismo año. Spice, que es como se llama el álbum, es un LP pop que incorpora estilos como el dance, el RB, el hip hop y se considera que es el disco que catapultó el pop adolescente, abriendo las puertas para una ola de artistas muy jóvenes. Conceptualmente, el álbum se centró en la idea del empoderamiento de las chicas y la locura que rodeaba al grupo se comparó incluso con la Beatlemanea. Spice encabezó las listas en más de 17 países de todo el mundo y fue certificado multiplatino en 27 países. Platino en 14 y disco de oro en 3. Además, fíjate, se convirtió en el álbum más vendido del mundo en el 97, con 19 millones de copias. El álbum ha vendido un total de 23 millones de discos. En todo el mundo, convirtiéndose en el disco más vendido en la historia de la música por un grupo de chicas y uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Sí, es el álbum en el que se incluye esta canción con la que empezó todo. ¡Yo! If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to feel. Taking it's too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face? You got G like MC, who likes it on her easy b e Doesn't come for free, she's the real lady. プレイキス。 17 minutos, una menos en Canarias, en directo desde k i s s f e r Bueno, ¿qué tal estáis, amigos?、Eh? Acompañándote a la vuelta a casa después del trabajo o en las últimas horas del labor, o、eh, para pasarlo bien todas las tardes. Aquí estamos, todo el equipo de p l a y k i s Bueno, si te acabas de incorporar, hoy queremos saber cuál fue esa gamberrada infantil que recuerdas de tu etapa escolar. ¿vale? Tenemos a Pepi desde Málaga. La mayor gamberrada que yo he visto en mi vida. Ay, ay, ay. Ha sido un alumno ¿Sí? que ha traído al colegio ¿Sí? un pony y lo paseó por todos los patios y con ello se hizo caca por todos los pasillos. Fue tremendo, vamos. Es real, vamos, aunque no parezca de verdad, es real. Se formó la de San Quintín. Vamos, que se te presentó el chaval, a lo oyó muy bien, n e Judith, desde Barberá del Vallés. Una trastada que hice cuando iba tercero de GB ¿Sí? cuando iba hacia el colegio, había una tienda que tenía pollitos en, en un aparador, muchos pollitos. Ay, Entonces ay, ay. cogí un pollito y me lo llevé a clase, <risa> en una cajita, todo con algodón. Lo puse debajo del radiador del pasillo, y como estaba calentito, no piaba. Pero a la que apagaron los radiadores, el pollito empezó a piar. Pues ya os podéis imaginar el revuelo. ¿De quién es el pollito y o o Toda callada, a q u i e r es <risa> el pollito? Pues no, al final me tuve que levantar y decir: El pollito es mío.、Oh. Y、eh, me cayó una buena, un buen castigo. <risa> Pero bueno, lo recuerdo con mucha gracia. Adiós, buenas tardes, un beso. Adiós, querida. Pues eso es montar un pollo. En toda regla. <risa> Kiss FM.、Eh, energía y buen humor. <risa> Esto es Kiss. Making my way downtown, walking fast, face this path and I'm homebound s t a r i n g b like a we had, e just making my way, making my way through the crowd And I need you, and I miss you, and now I want I i need you And i miss you Now I want Bueno, bueno, llega el momento de apuntarse. Sí, apuntarse a qué? A cantar juntos, sí. La gran canción para cantar tú y yo. Mil calles llevan hacia ti. Mil calles llevan hacia ti.、Uy. Y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. もう一度。 l you Pasamos por las tardes, eh. Acaba de sonar New Radicals con You Get What You Give y. Bueno, nuestro falsete favorito, eh. Nuestro pelirrojo favorito. The Commoners con Don't Leave Me This Way. Bueno, recta final ya, últimos invitados de la tarde, que sois vosotros, por supuesto, que hoy queremos saber aquellas gamberradas que h a c í a i s cuando i b a i s al cole, ¿vale? Tenemos a nuestro amigo, que por cierto hoy es Susanto, hoy es San Carlos, mira, por cierto, felicidades, nuestro amigo Carlos desde Donosti. Hola, soy Carlos s d e de Donosti. Yo es que iba a colegio de curas y bueno, ay, y ay, tenían ay. los curas, ¡buah! el timbre, el timbre, ese timbre, ese. Me sacaba de mis casillas cuando salíamos del recreo la de veces que he cortado el cable. O sea. De verdad, o sea, ese timbre no había semana que no se le c o r t a b a el cable. Muy bueno. Muy bueno. Carlos, como tus hijos hayan salido a ti a estas alturas, hace tiempo que debes de estar calvo, querido. <risa> Vicky, desde Majada Onda. Hola, buenas tardes, soy Vicky de Majada Onda. Mi trastada fue que éramos pequeñas ¿Sí? y en aquel momento había patines, ¿vale? Entonces dijimos, vamos, hacemos una apuesta. El que llegue a la meta, pues invita a una s chuches, y la que no, pues tendría que pagar el doble. Bueno, pues ahí vamos. Entonces no llegábamos a la meta ninguna de las dos,、Ay. y nos tragamos el árbol entre las dos. O sea, <risa> ni una ni otra. Bueno, mira, no hay mal que por bien no venga. ¿eh? Lo mejor de comerse un árbol es que no provoca caries y cuenta como ensalada. <risa> Vamos al Instagram, venga, el último de la tarde. Nuestra amiga M. Ángeles4254 dice: Hola, dice mi hermano y yo éramos como zipizape, una detrás de otra. Dice: Desde coger ratones y soltarlos en el cine de los curas <risa> o perseguir <risa> a mi padre que le dan pánico a las serpientes. Dice: Con una que pillábamos en el campo. Dice: En urgencias nos conocían porque si no teníamos el brazo roto, llegábamos con la cabeza abierta a hacer guerra con los del otro barrio. <risa> qué tiernas, ¿eh? qué tranquilitas. Y s i Sois unos angelitos, hombre, venga ya. <risa> Bueno, vamos a por las tres canciones estupendas de la recta final. ¿Have you ever really loved a woman?、Oh, Brian Adams y Paco de Lucía. Roxette con The Look. Y Bon Jovi, que suena ya con It's My Life. Esto es Play Kiss con Ricky García. Buenas tardes, Kiss.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 d i し e r t i d a Las なもの e 食 t てみて Is a color, lover is a wild dog. She's got the look, she's got the look. She's got Like、a mad whore. She's g o the t look Swing with a, man,、like、a, hammer. She's a miracle o v n like e a a h m m She's m i r a man Loving t i s the ocean, kissing t i s the waves せや。 Hasta la ciudad de la playa de Ondarreta, hoy, hoy, hoy, de la playa de la Concha, por supuesto, la Basílica de Santa María, la Catedral del Buen Pastor y, por supuesto, el peine del viento. Nos vamos hasta San Sebastián, porque ahí está nuestro amigo Carlos, q a b i s a n u c i a d o Carlos, querido, te llevas un pack para pegarte un spa y un masaje para dos con quien tú quieras. Y un beso y un saludo para todos los donos tierras 91.5 e la FM. Saludos de Leo Garriga, Daniel Reloa, v Víctor Álvarez y un servidor, Ricky García. Nos vamos a descansar. Mañana a las 5 estamos aquí. Pero ahora te quedas con la mejor música del mundo: la de Kiss. ¡Hasta mañana!